Hola, me llamo Arich y hoy os voy a hablar sobre el libro El lugar más bonito del mundo. Juan es el protagonista y tiene siete años. Vive con la madre y con la abuela en Guatemala, en un pueblo que se llama San Pablo. Por las noches, la madre y Juan van a pasear. Y al cabo de unos días se encontraron a un señor. Y... Y siempre que salían se iba con ellos a pasear. Pero la madre dejó de llevarse a Juan y se fue ella a pasear porque eh, ya no era un amigo, ya era una relación. Y decidieron salir juntos y dejar y dejaron a Juan con la madre y mmm, se llevaron la cama. Y entonces Juan tuvo que dormir en sacos de arroz durante un tiempo y mmm, Juan un día estaba jugando con sus amigos y la hora se le pasó y tenía que estar a las 8 o antes de las 8. Y llegó tarde y tuvo que ir a casa de la madre a dormir y tuvieron y tuvo que dormir debajo de la cama. Eh, por la mañana antes de que el padrastro se fuese a trabajar le dio un beso a la madre y se fue a casa de la abuela. Y la abuela le preguntó, "¿Dónde has estado?" Y, ella, ...y él le dijo... ...como vine tarde... ...he dormido en casa de mi madre... ...y de mi padrastro... ...vale... ...y... Al fin, ...al fin y al cabo la abuela dio la cara... ...y fue donde la... ...la hija... ...a pedirle la cama que le habían quitado a Juan... ...y estaba coja... ...llamaron al tío... ...y el tío pidió una... ...una... ...sierra de mano... ...para cortar una pata porque estaba coja... ...luego de un tiempo Juan y la abuela, bueno, la abuela de Juan estaba eh, vendía arroz con leche en el mercado, y Juan la preguntó a ver si podía vender con ella y le dijo que sí y pasaron unos días trabajando unos meses trabajando de vendiendo arroz con leche y, le, y la abuela le propuso un trabajo de limpiabotas y se tiraron mucho, y se tiró va, varios meses trabajando de limpiabotas y ganaba un dólar o un Unos dólar, eh, cada bota que limpiaba bueno, cada día y la abuela le daba 5 céntimos por ahí para que se comprase chuches Juan tenía miedo a preguntarle a la abuela a ver si podía ir a la escuela y al final eh, afrontó se afrontó él y dio la cara y se lo dijo y la abuela le dijo que sí Fueron a la escuela, pero la profesora doña Irene dijo que no era que no iba a alcanzarles. Y Juan se puso a leer. Y doña Irene se quedó alucinada y le admitió. Y al cabo de un año, al, pa al pa supuestamente pasar de curso, le mandó una nota a la abuela, una carta donde ponía que iba a pasar a segundo. Y la abuela se puso muy contenta y fueron a dar un paseo. Y vio un cartel, el, el cartel de San Pablo, que ponía el lugar más bonito del mundo. Y preguntó, Juan, ¿de verdad es el lugar más bonito del mundo? Eh, ¿San Pablo es de verdad el lugar más bonito del mundo? Y le dijo, no, el lugar más bonito del mundo es donde te quieren o donde quieras tú estar, que te quieran. Y esta ha sido mi a ah, mi opinión. Mi opinión ha sido que el libro me ha gustado muchísimo. Pero tampoco, no mucho me ha gustado, porque a mí no me parece normal que la madre deje tirado a Juan por un chico que apenas conoce. Y me ha gustado porque Juan, a pesar de que la ha abandonado, sigue queriendo a su madre. Y esta ha sido mi exposición oral.